Enredando las, Enredando las mañanas. mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes A 12 horas Por radio, radio La Riachueno La Zumbara Zumbara Colectiva Che Barraca La Colectiva La Retaguardia la Retaguardia, la retaguardia. La retaguardia. La retaguardia. La Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Enredando <tose> las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rnma.org <tose>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 7 cuadras, o sea, subió un poquito la cantidad de gente, ah, con frío, o sea, con situaciones muy extremas, ¿no? no es, o sea, usted tiene que cuenta que estamos en mayo y en en la pata neutral, ¿no? Claro. Eh, con temperaturas bajo cero, que se mantienen a campe desde hace 70 días.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 los impuestos están siendo eh aumentado entre un 600 y 2300%, eh tanto impuesto inmobiliario como los impuestos automotores, y si usted entra a página de, de internet de acá verá que los aumentos de gas son entre un 600 y un 1000%, eh, imagínense que acá esos son eh, servicios esenciales, ¿no? O sea, sin gas acá es imposible. Entonces, esos aumentos hace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 Entrevistamos a Horacio Catena, secretario general de la Sutef allá en Tierra del Fuego. Así es, con una canasta básica de 30.000 pesos con un aumento del ¿Cuánto dijo? 600% de eneldad. Entre el 600 y el y 1000%. 300%. Y que bueno, comentábamos también le, le habíamos preguntado la situación de los cinco detenidos que que, que fue una un golpe muy fuerte, ¿no? La, la semana pasada.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 por la cual están denunciando y están resistiendo hace 70 días los trabajadores de tierra del fuego es una una pequeña aclaración porque Javi me acaba de amanecer con un cuchillo este no fue error de Javi eh, fue error de ser se acept cargo me hago cargo perfecto bueno este ya eh, ya ha lavado el buen nombre de Javier mechulán este qué te parece panchito si vamos a un intermedio musical de All right. <laughs>